por ser el primero tiene un título muy original Introducción a la Oración <risa> pero bueno eh, es necesario compartir algunos elementos que todo es bueno que tengamos, porque obviamente somos muchos y hay distintas experiencias caminos, recorridos de oración, hay una cosa en común seguro, que es el deseo de seguir avanzando Entonces, eh, nos vamos a hacer dos o tres preguntas como para enfocarnos bien en el tema de la oración. En primer lugar, vamos a ver en qué consiste la oración. ¿eh? Todas cosas que por ahí parecen un poco obvias, pero a veces lo obvio no es tanto. ¿eh? ¿En qué consiste la oración? A lo largo de la historia de la Iglesia, eh, tanto los padres primeros como después diversos santos, teólogos, han ido como tratando de formular ciertas definiciones. Pero en la mayoría de ellas hay un elemento muy claro que se va repitiendo eh, con distintas palabras, y es que la oración, en definitiva, es una conversación íntima con Dios. ¿Mm? Eso es como eh, lo que surge siempre, y en definitiva nos define la oración, sin ser una definición que ahora vamos a ver una de santo Tomás que es la más tomada, ¿eh? es una conversación íntima con Dios. Santo Tomás da esta definición, dice, la oración es la elevación del alma a Dios para alabarle, adorarle y darle gracias y para pedir cosas convenientes para la eterna salvación. Y acá nos plantea esta definición del santo, eh, los dos aspectos, diríamos, propios de la oración. Primero, ¿a quién dirigimos esa oración, esa conversación, como decíamos recién, íntima? Y a Dios. Entonces, metafóricamente, como dice Santo Tomás, elevamos, nos elevamos nuestra alma hacia Dios, ¿eh? desde nuestra pequeñez como criaturas, desde nuestra nada, hacia esa inmensidad y grandeza de Dios. Nos elevamos, porque en una conversación tenemos que estar, y si es íntima, que es lo que se busca en la oración, tenemos que estar cerca. Hoy en día, por supuesto, tenemos mil formas de comunicarnos a 10.000 mil kilómetros, pero no es lo mismo la conversación cara a cara, todos lo sabemos como Dios no sabemos por ahí si tiene Whatsapp, o por lo menos nadie lo conoce, ¿eh? tenemos que ponernos frente a Él, tener una conversación de persona a persona, que es como la clave, ahora enseguida lo vamos a, a ver un poco, el famoso tema de ponernos en la presencia de Dios. ¿eh? Entonces nos muestra que por un lado elevarnos metafóricamente y estar cerca de Él para poder conversar, y por otro lado elevarnos, Nos da la finalidad de la oración, que ahora enseguida avanzamos con estas cuatro, que son todas las posibilidades o formas de oración. La adoración, la alabanza, la acción de gracias y la petición. No hay más. Vamos a verlas un poco más en detalle. Formas o maneras de orar. Adoración, alabanza, acción de gracias y petición que son las que iremos trabajando a lo largo del curso, pero para ubicarnos y enfocarnos rápidamente. La adoración es cuando frente a Dios nos ponemos nosotros en nuestra pequeñez de criatura y nos dirigimos a su persona, a su inmensidad, a su grandeza. Es Dios con todo lo que significa y yo frente a Él. Y lo único que puedo hacer es adorarlo desde mi pequeñez. La alabanza en cambio se centra más siempre frente a Dios en los atributos de Dios en su bondad infinita en su misericordia en su poder en su justicia y todo lo que esos atributos significan para mi vida me ha dado la vida me ha dado lo que tengo como soy etcétera entonces cuando alabamos a Dios estamos alabándolo por los sus atributos se entiende la diferencia entre igual la semana que viene tenemos toda la la charla sobre adoración y alabanza, así que ahí vamos a explayarnos. ¿Eh? Obviamente la acción de gracias y petición están claras, darle gracias a Dios por tantas cosas, no solo porque nos concede lo que le pedimos, sino por lo que ya tenemos sin pedirlo. ¿eh? Y acá también no es el caso de la mayoría de ustedes que tienen ya un recorrido en la oración, pero muchas veces se piensa en una primera instancia cuando se piensa o se uno se enfoca en la oración, que la oración es petición. En realidad es una de las cuatro formas, ¿eh? Y uno de los objetivos claros de este curso es que cada vez el tiempo de la petición en nuestro tiempo de oración ocupe mucho menos lugar y crezca la alabanza y la adoración y la acción de gracias, ¿eh? Ojalá que lo consigamos con la ayuda del Espíritu. Aprovechamos estas... Fotos porque también hay algo importante. Nosotros, las personas, somos espíritus encarnados. ¿eh? Somos un espíritu en un cuerpo material, a diferencia de los ángeles, por ejemplo, que son espíritu puro, o de los animalitos que son eh, cuerpo puro, físico, no tienen espíritu, no tienen alma. Y entonces eh, nuestro ser completo es La parte espiritual y la parte material, el cuerpo. Y es todo unido, es una sola cosa que no se puede separar. Y hay una relación muy íntima, inclusive conocemos todos que existen las enfermedades psicosomáticas, donde hay una interacción entre lo que está en nuestro interior y la respuesta que da nuestro físico. Y en la oración, o en nuestra relación con Dios, pasa lo mismo las posturas, los gestos corporales tienen un significado importante no por el gesto en sí sino porque si yo eh, hago un gesto determinado estoy acompañando de alguna manera definiendo y haciendo crecer mi actitud interior ¿Mm? vamos a ver en estos los gestos típicos de eh, las formas de oración la adoración la adoración normalmente se une a la postración a sentirme muy pequeño frente a Dios entonces generalmente estoy de rodillas en la adoración o postrado con la, la frente contra el piso eh, obviamente estas posturas tengamos claro que se entienden que uno las puede vivir cuando tengo una oración más o menos privada no en cualquier parte tirarse al piso y todas esas cosas no ¿eh? por ahí a la gente le cae mal pero sí cuando es privado y estamos en un ambiente donde todos conocemos el tema También muchas veces, eh, estando arrodillados, abrimos los brazos, simplemente como tratando de abarcar de alguna manera esa inmensidad de Dios. La alabanza típicamente se expresa que es una oración de gozo, de alegría, por todo lo que es Dios, por todo lo que nos da, por todo lo que eh, vivimos a través de Él, es levantando los brazos, y tampoco estando sentados, estando parados, ¿eh? levantando los brazos como queriendo tocar, como queriéndonos elevar a Dios esa es la alabanza y es la postura típica ¿Mm? la petición muchas veces se expresa por las famosas manos cruzadas o también como extendiendo las manos hacia adelante dispuesto a recibir eso que estoy pidiendo por eso cuando se reza el Padre Nuestro muchos ponemos las manos así tenemos siete peticiones como diciendo te estoy pidiendo Señor pero ya estoy dispuesto a recibir lo que me das y si es rápido mejor ¿Eh? <risa> los tiempos son los tiempos Con la acción de gracia realmente no sé, no no no no hay ninguna postura. Pero bueno, lo importante de la postura, insisto, es que algo que me brota de adentro necesito a veces expresarlo ¿sí? con gestos exteriores, no solo por la voz, y también cuando hago un gesto eso motiva ¿eh? la, la disposición interior. Ese es el sentido entonces de este punto. Bien, muy rápido entonces qué es la oración Vamos a otra pregunta importante ¿Cuál es el sentido de la oración? O dicho de otra manera, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué realmente es bueno o es necesario orar? No digo que no sepamos, todos tenemos ideas ¿eh? Pero vamos a centrar un poco en los conceptos Todo tiene que ver con nuestra redención, con nuestra transformación interior, con nuestra salvación. Sabemos que Jesús, por su mérito, por su pasión muerte y resurrección ganó para nosotros la salvación la redención a través de la gracia a través de la acción del Espíritu Santo ¿eh? esa gracia sobrenatural que viene a nosotros y nos da la posibilidad no solo de conectarnos con Dios sino de transformarnos recordemos que todos venimos al mundo desgraciados por el pecado original desgraciados, nos venimos en la gracia recién la recibimos por el bautismo ¿eh? entonces El sentido de la redención que nos da Jesús, ¿cuál es? Que a través de la gracia de todo lo que nos da como auxilios sobrenaturales transformarnos, elevarnos, sanar esas heridas, así se dice, esa enfermedad del pecado original que ha vulnerado y ha enfermado nuestras capacidades humanas, nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Nuestra inteligencia no capta la verdad de Dios, nuestra voluntad es débil para tratar de seguir sus caminos. Entonces tenemos que sanarnos, por eso se habla de la gracia como sanante y elevante, que nos hace crecer. ¿Y cómo recibo la gracia? Es un don, la gracia es un don gratuito que nos da a Dios. Si alguien te quiere regalar algo, primero tenés que saber que hay alguien que te quiere regalar algo, conocerlo y aceptarlo y recibirlo. Si nosotros no tenemos ninguna relación con Dios a través de la oración, Ni siquiera nos enteramos que hay algo que nos quiere regalar y tampoco tenemos la disposición para recibirlo. Y ahí entonces interviene la oración. Dijimos que es una conversación íntima, amorosa con Dios, un conocerlo, un entrar en esa intimidad. Y a medida que entro en esa intimidad, lo conozco como con como, como cualquier otra persona, voy entendiendo, voy sabiendo que quiere regalarme cosas, quiere darme cosas, quiere lo mejor para mí. Y aparte estoy dispuesto a recibirlas, que es lo único que nos pide, nuestra disposición para darlo, todo gratis. ¿eh? Entonces ese es el sentido fundamental de la oración, abrirnos a la vivencia de la intimidad con Dios, conocerlo y entonces saber que tiene un don, y muchos dones en realidad para nosotros, y quererlos y aceptarlos. ¿eh? ¿Se entiende entonces? Eh, por eso es... Eh, Digamos, eh, el sentido fundamental, no es para pasarla bien, para sentirme bien, que sí ocurren todas esas cosas, es la añadidura, digamos. ¿eh? Pero el sentido de la oración es penetrar y profundizar esa relación que tenemos con Dios. Y de hecho, no ni siquiera podemos orar, si no es por la ayuda de Dios, por la ayuda del Espíritu Santo. Dice... San Pablo en 1 Corintios 12. Y nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Entonces, con la oración vamos avanzando, penetrando en la intimidad de Dios, y a su vez con la oración pedimos todo aquello que necesitamos para seguir creciendo. En la oración, en la vida espiritual es ¿eh? subir y vuelta, penetrar en esa intimidad con Dios. Bien, entonces esto es eh lo que podríamos decir, el sentido de la oración. De hecho, eh, se asume o asumimos en este curso que los que estamos acá tenemos una experiencia del Espíritu Santo, una apertura a las mociones del Espíritu Santo. No es un curso de iniciación a la vida de oración donde vengo y digo, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Eh? O sea, asumimos eso. De hecho... Eh, Damos, por supuesto, que tenemos una experiencia mayor o menor de la apertura al Espíritu Santo. Bien, entonces, ¿qué es la oración? ¿Para qué sirve? Vamos a ver cuáles son las características, que son tres, que definen lo que es realmente una oración. Porque por ahí nos puede pasar que estamos pensando, que estamos haciendo una oración y no es oración. Ahora lo vamos a ver. ¿no? Y el punto esencial, como decíamos recién, de toda oración, es ponerse en contacto con Dios, vivir y sentir que Dios está cerca mío y que puedo dialogar con Él. No es algo lejano, que no sé dónde está, no, está ahí. Entonces, eh, para tener ese diálogo íntimo y amoroso hace falta esa vivencia. Y hay como tres requisitos que son ineludibles para que realmente pueda decir que estoy orando. El primero, más importante que conocemos, es ponerse en la presencia de Dios, que siempre repetimos al principio de toda oración, ¿eh? Va, sobre todo cuando es comunitaria, vamos a ponernos en presencia de Dios. Y esto significa tener clara conciencia de que Dios está cerca, está presente no es algo lejano ¿m? que está por ahí está presente y que estamos frente a una persona divina frente a Dios y eh, tenemos que tener presente que en la oración normalmente a veces por ahí se confunde un poco pero nuestra oración se dirige como cristianos a Jesús ¿por qué Jesús? lo acabamos de decir porque Jesús es la fuente de De, por su redención de todas las gracias que podemos recibir es el rostro de Dios como también se dice ¿Mm? lo cual no quiere decir que podamos hacer una oración a las otras personas de la Trinidad de hecho lo vamos a ver eh, en la segunda parte del curso creo que está de paso le voy tirando algún dato para que <risa> eh, la parte de la experiencia de orar al Padre como oraba Jesús, muy linda ¿eh? pero pero eh, No estamos haciendo mal si buscamos en la oración a Jesús, porque Él es el que recibe y después las gracias a través de Él nos vienen. Y tenemos tres formas claras y únicas de encontrar la presencia de Dios en la oración y de Jesús en particular. La primera... Ah, perdón, acá me quedó pendiente algo que... Para terminar el tema, no, no me lo había pasado de largo... El Papa Francisco sacó hace en marzo, ahora pasado, una carta apostólica sobre la santidad. Es muy buena, realmente es muy muy interesante para leer. Y él dice, acá está la última parte, por acá tenía el texto más completo. Dice, finalmente, aunque parezca obvio, recordemos que la santidad está hecha de una apertura a Dios que se expresa en la oración y en la adoración el santo es una persona con espíritu orante que necesita comunicarse con Dios no creo en la santidad sin oración así, muy claro, muy sencillo, lo dice el Papa eh, esto viene a cuento del tema anterior en cuanto a la necesidad y el sentido de la oración en cuanto a la presencia de Dios ¿dónde encontramos esa presencia? en primer lugar En nuestra alma, si estamos en estado de gracia, mora en forma real la Santísima Trinidad. Esta es una de las verdades de nuestra fe, el dogma de fe, que es muy, muy difícil de realmente poder vivirlo. Nuestra mente, mente humana no lo puede abarcar. Pensar que en mi interior, en mi alma, está la presencia real, espiritual porque yo es espíritu del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y está ahí en mi persona, en mi interior en mi alma es algo que nos sobrepasa de toda manera ¿no? uno dice, no sé ya frente a eso que puedo no sé cómo es, pero es es la presencia real quiere decir que estemos donde estemos en medio de un millón de personas, solos en una cueva, en cualquier parte, siempre podemos orar en la presencia de Dios que está en nosotros. ¿Mm? Hay dos palabras muy claras. En Juan 14, 23 dice Jesús, El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él. No es que, bueno, estaremos ahí más o menos dando vuelta y ayudándolo. No, habitaremos en él. Jesús, dice, y el Padre. Y en 1 Corintios 6, 19, Pablo dice, o pregunta, ¿o no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? El Espíritu Santo habita en ustedes. Esto es lo que se llama la inhabitación de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos templo sagrario de la Trinidad. Es algo muy que sobre, eh, no sobrepasa, ¿no? Pero es así, es una realidad. Pero gracias a Dios, Jesús, como sabe que se nos complican las cosas, erigió otra manera de estar presente ¿eh? en medio de nosotros, que es la presencia eucarística. Es una presencia material, sabemos que en la Eucaristía está la presencia real de Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces ahí la podemos vivir de dos maneras, ya es una presencia material, aunque no la veamos con los ojos materiales porque está escondida en las especies, pero está ahí, materialmente. ¿eh? Tenemos las dos posibilidades, recibiendo el sacramento en la comunión, que es obviamente la forma de la mayor intimidad que podemos tener con Jesús estando en nuestro cuerpo y nosotros estando en él. No hay momento, imposible tener un momento de mayor intimidad con Jesús, imposible. Momento más privilegiado de la oración porque estamos uno dentro del otro, ¿no? Y también, por supuesto, la adoración eucarística, el Santísimo Sacramento, donde está frente a nosotros en su presencia real. No hay ninguna duda y esto se nos ayuda muchísimo más esa presencia. Ahí sí es más fácil sentir y vivir la presencia de Jesús. Y por último tenemos lo que se llama la presencia, podríamos llamarla presencia eclesial. Cuando hay una comunidad o un grupo de creyentes y Jesús se hace presente en forma espiritual. Tenemos acá estas dos palabras que entre tantas nos recuerdan esto, ¿no? Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. No corporalmente, no físicamente, sino espiritualmente. Y dice Juan 14, el Espíritu Santo les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Es decir, hay una presencia en la asamblea de creyentes que se unen en el amor de Jesús a orar, por la acción del Espíritu Santo, igual podríamos decir, de la que vivían sus apóstoles y discípulos cuando estaban con él, pero de una manera diferente y nueva, a través de la acción del Espíritu Santo, que nos hace presente a Jesús, nos recuerda sus palabras, nos abre la mente para entender sus enseñanzas, su palabra, llena de fuego y de amor nuestros corazones. Es decir, eh, tenemos eh, esa posibilidad, y por ahí no nos parece que fuera la misma, pero de vivirla igual como la vivían los apóstoles y discípulos con Él. Entonces ahí tenemos eh, las tres posibilidades de encontrar la presencia de Dios. Ahí es donde la encontramos. Pero, siempre hay un pero, vamos a otra pregunta. Muy bien, pero ahí está la presencia. ¿Y cómo hago para vivir la esa presencia? Realmente, ¿cuáles son? que tengo que hacer? ¿Eh? Acá entonces tenemos... Dos cosas que hacer, nada más que las sabemos, pero bueno recordarlas. En primer lugar, invocar y pedir al Espíritu Santo. Ya dijimos que orar, solamente orar es gracia de Dios. En Romanos 8.26 dice, Igualmente el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debida. Sin el Espíritu Santo, sin ayuda, no sabemos orar. Diremos algo lindo, alguna palabra aprendida, repetiremos algo, pero no es algo que surge desde nuestro corazón como conversación con Dios. Y eh, otro aspecto muy importante, muy interesante, es sentir que somos conocidos por Dios. Gracias. ¿Qué significa esto? No sólo pedir al Espíritu Santo que me auxilie, me ayude, sino también... Tener la certeza, desde nuestra fe, de que no estoy tratando de ponerme en presencia de un Dios alejado, un Dios que soy uno más entre millones de personas, miles de millones. No, que es un Dios que nos conoce personalmente, mejor que nosotros mismos, que está atento a cada cosa, y ¿Mm? dice la palabra, está atento hasta un cabello que se nos cae la cabeza. Conmigo estuvo bastante atento. <risa> eh, entonces eh, tener esa certeza de que es un Dios cercano y que se preocupa por mí y nos ayuda mucho ahí creciendo en esa experiencia de sentir que somos conocidos por Dios recordar a lo largo de nuestra historia de vida aquellas veces que percibimos, que vivimos con cierta claridad que Dios estaba cerca Puede ser que hayamos pedido algo en una oración y tuvimos una respuesta. Nos acompañó, sentimos su compañía, su protección, su consuelo. en una situación de dolor difícil. Es decir, cada uno en algún momento hemos experimentado que el Señor estaba cerca. Por ahí a veces después como que lo perdemos nosotros, ¿no? Él sigue estando cerca, pero se nos desconecta. Se nos cayó el modem. ¿eh? Entonces, ¿no? Eh... Es muy interesante, y hacer ese ejercicio, cuando uno está como que se siente un poco desconectado con esa presencia, trata de recordar, a veces escribirla y tenerlas escritas como para releerlas, esas, esos momentos, esas situaciones en las cuales sentimos que Dios estaba con nosotros, sentimos que se preocupaba por nosotros, que sabía quiénes éramos, lo que necesitábamos. Entonces, un poco esto nos muestra o nos introduce en lo que sería ese primer aspecto de lo que define a la oración, que es ponernos en presencia de Dios. Y es el más importante, porque si arrancamos en oración no tenemos ninguna noción, ni certeza, ni idea de que Dios está cerca. Estamos hablando al aire, al vacío. ¿A quién le hablamos? ¿Mm? Estamos tirando un mensaje ahí para que le llegue en algún lugar que no sé dónde está. Así que eso es fundamental y es el inicio de toda oración. Hay otros dos puntos, dijimos que eran tres para que realmente la oración sea oración, que son más sencillos y que también nos iremos como trabajando más a lo largo del curso. En segundo lugar es prestar atención a lo que estoy diciendo en mi oración, de la manera que sea, mental, vocal, ya iremos trabajando hoy la la oración vocal eh, no repetir simplemente las cosas apurados como un loro sino prestar atención saber que estoy hablándole a Dios si yo hablo con una persona no voy le recito de memoria algo te amo, te quiero, tener", me voy <ríe> o sea, estoy tratando de pensar lo que digo decirlo realmente desde adentro Esto es algo que a veces es difícil porque tenemos un gran enemigo que son las distracciones en la oración. Cuando hablemos ahora en un ratito de la oración vocal, vamos a ver cómo podemos enfrentar ese enemigo de las distracciones. Pero siempre esta tarde, si estoy rezando de la manera que sea, prestar atención realmente y no irme para otros lados. El tercer punto, para que realmente la oración sea oración es que en algún momento de esa oración deben surgir de nuestro interior, y más precisamente de nuestra voluntad, sentimientos o afectos. Es decir, nosotros como seres humanos funcionamos, por un lado, con nuestra inteligencia, elaborando ideas, conceptos, y a través de esos conceptos, nuestra voluntad como sede de nuestros sentimientos genera determinados sentimientos que son los que después nos impulsan a actuar, a obrar de una manera u otra. No obramos así, sin pensar nada. Bueno, a veces sí, ¿eh? pero ahí ya estamos sujetos más que todo a las emociones, a los impulsos, a los instintos. Pero si no, tenemos que sentir algo en nuestro interior que nos impulsa a obrar. En la oración también. ¿eh? ¿Qué son estos afectos o sentimientos? Simplemente súplicas, de decir Señor te amo, siento tu amor, soy, tu, soy mi amigo, alabanza, acción de gracias, todas las formas que veíamos recién. Y que en general producen actos concretos, decisiones en nuestra oración, propósitos de combatir una actitud de pecado, de conversión, de perdonar de encarar una obra apostolado es decir, cuando tenemos una conversación profunda con Dios y empiezan a surgir algún tipo de afectos también surgen propósitos, acciones determinadas que son por supuesto para nuestro bien y que vienen como emociones que nos da Dios en ese contacto, en esa conversación ¿Mm? ¿se entiende? entonces, para que una oración sea oración vivir la presencia de Dios no estar ahí como descolgado Prestar atención a lo que estoy haciendo, a lo que estoy orando, no tratar de no que mi mente no se vuele para cualquier parte, y también dejar que esa oración me vaya haciendo sentir determinados afectos y me genere propósitos y actos concretos que vienen de Dios claramente, porque estoy en conversación con Él, para avanzar en mi vida espiritual, para mejorar mi vida, etcétera Eso es una oración. Podríamos decir que cumpliendo esas condiciones... Estamos realmente orando. Podemos examinarnos a veces cuando hacemos algo muy a las apuradas y no tenemos este tipo de cosas, por ahí no estamos realmente haciendo una oración. Bien, más allá de las cuatro formas que vimos eh, de la oración, o maneras de orar, la alabanza, la adoración, la acción de gracias y la petición, también, dado que es una conversación, fíjense que cualquier conversación que tengamos, Con una persona, a nivel humano, hay dos cosas siempre en la conversación. Por un lado el tema, hay un tema determinado, que podríamos decir que es la forma de orar. Adoramos o adoramos ¿eh? respecto a Dios, un tema. Y cuando hablamos de un tema determinado, también hay algo que es la mayor o menor profundidad con la cual tratamos ese tema. Podemos tenerlo muy superficial, una conversación muy superficial, una conversación mucho más profunda, más rica, ¿eh? con muchas más facetas, ¿entiendes? Todos sabemos lo que es ese tipo de diferencia en la conversación. Con Dios pasa lo mismo. No solo tenemos el tema a través de las formas de oración, sino la profundidad de esa intimidad. Y eso es lo que se denomina los grados de oración. A ver si lo encontramos... Esto eh, nació un poco la, el concepto claro de Santa Teresa de Jesús, cuando ella dice que nuestro interior, nuestra alma, que es como un castillo de cristal o de diamante, tenemos diversas moradas, ella habla de siete moradas donde vamos avanzando en nuestra vida espiritual y vamos pasando de una morada a otra cada morada es implica una profundidad mayor de relación con Dios esos son los que se denominan los grados de oración es el avance que vamos teniendo en nuestra intimidad en nuestra vida espiritual eh, se suele dividir estos grados de oración en lo que se llama oración adquirida o ascética como ven ahí en, en la pantalla donde se Si bien siempre es gracia orar, con nuestra determinación, poniendo todo nuestro empeño, auxiliados por la gracia, siempre podemos orar y llegar a estas profundidades. Estos tres primeros grados, que son sencillamente oraciones conocidas, el primer grado es el rezo, o oración vocal, enseguida entramos en eso, el segundo es la meditación, oración mental más interior y el tercero es la oración que se llama afectiva, donde estos afectos que hablábamos tienen su preponderancia por todo lo de, encima de todo lo demás. ¿Mm? Todo esto lo veremos paso a paso en este curso. Y después tenemos otros cuatro o cinco grados, según los teólogos, siguiendo un poco a Santa Teresa, que se llama oración de contemplación infusa o mística. ya Esa es una oración donde es Dios que toma la iniciativa, nosotros lo secundamos con nuestra vida de oración, y... Eh, nos lleva a determinadas vivencias experiencias que son las más profundas que se pueden vivir en la oración también esto vamos a trabajar a fondo en la segunda parte del curso por ahora no, no llegamos a la mística nos quedamos con la ascética ¿eh? bien esto no quiere decir que la oración es como hacer una carrera universitaria es ¿eh? por favor ah, me voy recibiendo de esto no, ya ahora estoy en el cuarto grado de oración no, no, no es así porque en la oración en la vida espiritual sabemos que damos dos pasos para adelante y uno para atrás y además todo en la oración en la vida espiritual se agrega, nada se desecha ya está voy agregando, voy sumando ¿eh? voy a ser el místico más místico del mundo y tener las contemplaciones más profundas como hacía Santa Teresa y rezar un rosario se voy a rezar con una profundidad diferente entonces nadie se recibe de nada en lo espiritual pero Y los grados de oración simplemente nos dan alguna pauta de que, cómo es el camino y a dónde me va llevando el camino de oración. Bien, entonces terminamos con algunas pocas conclusiones de que nos ayudan a enfocarnos en el tema de la oración. Son tres importantes. Para avanzar en oraciones que pasa gradualmente por etapas sucesivas llamados grados con avance y retroceso, lo que decíamos recién. Es Dios que nos pone el deseo de orar. Todo lo que estamos acá hoy es porque Dios nos invitó a estar acá. Si no no estaríamos. Por más que alguien puede decir, no, acá o cualquier otra que ir a un alfa por primera vez, alguien pues dice, no, fue por curiosidad fue porque mi cuñada me hinchó durante tres, tres meses para que venga, ese tipo de cosas. Pero Dios que usa los instrumentos y la manera que Él quiere. ¿eh? Es Dios que nos pone el deseo de orar y que nos instruye en nuestro avance. Por eso, como decíamos antes, la oración potencia nuestra oración. A través de la oración pido cada vez más gracias para avanzar en el camino de oración. Y por último, algo importante para aquellos que sentimos el deseo de avanzar en nuestro camino de oración, hay que secundar la llamada de Dios, dejando de lado cuanto sea necesario de nuestra comodidad, de nuestro tiempo. ¿eh? Somos laicos, no somos monjes, tenemos muchas cosas para hacer. Pero si realmente queremos encarar una vida de oración en serio y profundizarla, algo tenemos que dejar de lado. Necesitamos algún tiempo, ni seis horas, ni cuatro, ni tres horas por día. Pero hay un momento y un tiempo que tenemos que ir buscando. Y algo tendremos que dejar, alguna cosa que no, aunque no sea mala, pero que nos dé ese tiempo. Porque sin tiempo no puedo avanzar. Si yo quiero conocer íntimamente a una persona y nunca hablo con ella, hablo una vez por mes va ser difícil si todos los días hablo y voy ampliando y avanzando en esa conversación va a cambiar la relación todos lo sabemos bien entonces eh, con esto terminaríamos la parte de introducción al tema de la oración nos queda entonces y ahora vamos a empezar directamente con lo que se conoce como el primer grado de oración que es el rezo oración vocal que muy difícilmente eh, cualquiera que quiera empezar la vida de oración se escape de que empezamos por acá. Los que tuvieron la suerte de chiquitos de empezar con una experiencia de oración, con los padres enseñándoles, bueno, todos sabemos que empezamos por ahí. ¿eh? Ángel de la Guarda, Dulce Compañía, esas cosas. Ahora yo le enseño a mis nietos, yo no la sabía tampoco. Muy bien, entonces... Este primer grado, acá está explicado claramente, que es la repetición por lectura o memorización de una fórmula ya establecida casi siempre en forma vocal. Para que sea oración, como decíamos antes, deberán surgir finalmente afectos y actos consecuentes de ese diálogo con Dios. Acá tenemos fórmulas que sabemos de morio, escritas, las oraciones más comunes, el Padre Nuestro, la de María, el Salve Regina, el Credo, Oraciones compuestas por santos, por personas espirituales que también se pueden leer. En fin, todo eso lo conocemos. Eh, el rezo nunca hay que ser, como decía antes, eh, no se puede dejar nunca, siempre está. Aunque avancemos con otras experiencias, a lo mejor de más profundidad. Pero el rezo es siempre el inicio y siempre lo vamos a mantener a lo largo de nuestra vida. Eh, hay formas de rezo que a veces eh, no se usa mucho por ahí no se conoce y hay una que es fundamental y hoy la vamos a practicar en el taller que es rezar con la letra de las canciones generalmente cantamos gracias a Dios acá en esta comunidad se canta mucho tenemos alguien que nos va a ayudar eh, pero eh, cantar solo, por cantar no es rezar Rezar cantando, como dice San Agustín, que cantar es orar dos veces, es a través de lo que estoy diciendo en la canción, en la letra, aunque sea un perro, no tenga oído, sea malísimo, por ejemplo, yo soy el primero, no puedo cantar, tengo prohibido, pero a veces cuando no se escucha mucho canto, ¿no? Eh... Lo importante es que en la letra de la canción yo le estoy orando y diciendo cosas a Dios, y sentir y decirlas desde que salgan desde lo más profundo, sin preocuparme por el tono, por si estoy acá, no importa. Y por lo que Dios va a escuchar en la canción no es nuestra mejor o mayor voz, que también es buena y es un don, además de Él, ¿eh? sino lo que le estamos diciendo a través de esa canción por eso es muy bueno eh, vivir esa experiencia insisto, y lo vamos a hacer de orar con las canciones, que la letra de las canciones sea la oración profunda que en ese momento sale a mí y que me motive y me ayuda también a libremente a lo mejor decirle más cosas ¿eh? eso es oración vocal claramente oración o rezo o eh, Bien, entonces ya terminando, eh, respecto a la oración en general y especialmente con la oración vocal, sobre todo cuando tenemos oraciones que decimos de memoria, por ejemplo, rezar un rosario, eh, tenemos un enorme enemigo que son las distracciones, que obviamente también son suscitadas por enemigos, claramente, ¿eh? para evitarnos de alguna manera a lo mejor todas las gracias o beneficios que nos podría dar. Esa oración eh, Santo Tomás da una pauta que yo no la conocía mucho, la conocí hace poco y me parece muy buena Él dice, no nos agotemos tratando de luchar contra las distracciones Distracciones es cuando estoy rezando y me aparece el pensamiento de cosas, de y el golpe y sigo repitiendo con los labios lo que sé de memoria, pero mi mente está se voló un problema, otra situación. ¿Mm? No nos agotemos luchando contra esas distracciones. ¿Ve? Hay remedios que enseguida lo vamos a mencionar. Pero él le da un valor muy grande a lo que llama el ofrecimiento inicial o sea, cuando voy a iniciar una oración un momento de oración diez minutos, quince, una hora el tiempo que sea ¿eh? especialmente en la personal o en la individual antes de empezar al momento, mejor dicho, de empezar decirle al Señor directamente que le ofrecemos eso ¿eh? por ejemplo, quiero estar media hora en tu presencia quiero ofrecerte esta oración te la ofrezco media hora ayúdame a orar, ayúdame a no distraerme Realmente quiero y siento que necesito estar con vos este rato en oración. Es un ofrecimiento. Entonces, Santo Tomás dice que Dios le da mucho valor a ese ofrecimiento y sabe que en nuestra flaqueza, en nuestra habilidad, en nuestros problemas, podemos tener distracciones. Pero a pesar de todo, estuvimos a media hora, por ahí 15 minutos nos fuimos a cualquier parte, pero el ofrecimiento está, y eso tiene valor como oración. Entonces es importante ese ofrecimiento inicial. Las causas principales de las distracciones en la oración, en general, son dos, diríamos. En general, como nuestros pensamientos están dispersos, eh, disipados, digamos, en las cosas del mundo, en las cosas del día, en las cosas de nuestros quehaceres diarios, ¿eh? Y a veces el apego un poco excesivo a ciertas situaciones, a personas, a trabajos, a... que nos traen preocupaciones. Y esas son las cosas que aparecen cuando estamos intentando orar. ¿Mm? Esas situaciones que son pensamientos que nos van ocupando a lo largo de nuestra vida. Y a veces nos encontramos, a mí me pasó y creo que a muchos de ustedes también, que en realidad estamos orando y le estamos contando a Jesús... Eh, o estamos frente él, estamos pensando y de alguna manera contándole qué es lo que vamos a hacer para resolver tal situación, nosotros, y se nos fue, nos fuimos, ¿no? Entonces, eh, el remedio general que también hace a la vida espiritual en general es tratando de que a lo largo del día, de alguna manera, conservemos más la noción y el sentido de la presencia de Dios, cercanía con nosotros. Eh, es mucho más fácil, obviamente, cuando estoy en un momento de oración, en un clima, sentir y vivir esa presencia, como lo comentábamos antes y como lo vamos a hacer ahora de inmediato en la oración. Pero a lo largo del día es como que nos ayuda, por ejemplo, arrancar el día leyendo la palabra con una, alguna oración, tratando de conservar alguna palabra, algún algo que sentimos en la oración a lo largo del día, no perder, terminé la oración y ya ahora tengo... 10 horas de ocupaciones varias, las que sean, y que todo afuera. No, como mantenerlo en algún momento. ¿eh? También se habla muchas veces que es interesante el ofrecimiento de las obras, o sea, de lo que estamos haciendo en el día. Yo todo lo que nos cuesta y no nos gusta. Uy, esta noche tengo que cocinar para 10, y yo, bueno, no tengo ganas. Señor, te lo ofrezco, lo voy a hacer, te lo ofrezco. Uy, el jefe me pidió esto, y dice, está loco, ¿para qué lo voy a hacer? no, no. no. No puedo hacerlo, no me dan ganas, Señor, te ofrezco y lo hago, para vos. importa que se entere o no se entere, quien sea. ¿eh? Eh, tiene mucho que ver con esta última tema que se nos planteó en Legatus y Galilea, ¿no? De estar a cara con Dios. Entonces, eh, tratar de ir renovando y viviendo en algunos momentos a lo largo de nuestro día esa presencia. Entonces, cuando querramos entrar en oración es como que nos va a resultar más fácil dejar de lado todas esas cosas que nos preocupan, que nos llenan la mente. ¿eh? Y hay algo que es muy viejo en la historia de la iglesia, pero que ayuda y a veces no se usa, que son las famosas jaculatorias. ¿Qué es una jaculatoria? Una oración muy breve, muy sencilla. Jesús en vos confío. Gracias Señor por estar conmigo. En fin, la que a uno se le ocurra y tratar de que nos acompañen un poco a lo largo del día y sobre todo cuando estamos en esos momentos de complicación, de, de, de enojo, de situaciones que no nos gustan por dentro, si podemos, si no podemos de otra manera decir esa breve frase, ¿eh? como que nos vuelve un poco a esa presencia del Señor que está con nosotros está mirando todo lo que nos pasa, se preocupa por nosotros. Entonces eso es un poco la eh, podríamos lo que hace muchos años, muchos siglos ya en la Iglesia se propone, tratar de mantener de alguna manera a lo largo del día de nuestras ocupaciones la noción de la presencia del Señor. Eso nos va a ayudar también que cuando encaremos la oración no sea más fácil dejar de lado todos esos pensamientos que nos distraen.